En esta oportunidad vamos a hablar del nuevo libro de la Biblioteca del Bicentenario. Estamos hablando de la antología del cuento boliviano, curada por el escritor Manuel Vargas. Y es justamente hoy que conversamos con él. Yo siempre he estado... Eh, con, esa, con ese tipo de actividad, digamos, ¿no? porque desde que escribo cuentos y publico cuentos, eh, dirijo la revista Correveidile de cuento, eh, siempre me ha interesado conocer este género ¿no? a lo más que se pueda, dentro de Bolivia principalmente, o en este caso, dentro de Bolivia, eh, de manera que toda lectura es una manera de ir seleccionándolos. lo que a uno le gusta, lo que a uno le atrae, y de esa manera, por ejemplo, el año 1997 ya publiqué una antología del cuento boliviano moderno, eh, tomando en cuenta un poco que hacía una buena cantidad de años, creo que una cosa de 15 años, no se había hecho una antología nueva del cuento boliviano, y especialmente del cuento de esa última etapa, ¿no?, de los últimos 15, 20 años, digamos. Entonces, ese, por ejemplo, eh, es un paso eh, dentro del que se puede eh, ver el interés que yo siempre he tenido con eso, ¿no?, es decir, decía bueno, hace falta una antología nueva que recupere la última, las últimas eh, promociones de escritores, Y eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, eh, desde el año también, desde el, 90, desde el 2000, no, desde 1996, venía publicando la revista Correveidile, que de alguna manera también es una, una especie de borrador antológico de los cuentos bolivianos. Es decir, siempre en contacto con los autores nuevos, con los autores ya consagrados, con los olvidados, perdidos en revistas y publicaciones inencontrables. Entonces, inclusive con Germán Arauz y Edgar Arandia, en una etapa de la de Correbidil, hicimos también un intento de eh, selección ya de cuentos bolivianos, tratando de escoger los mejores cuentos bolivianos. para que salgan en la revista Correbei Entonces, lo que digo es que todo ese trabajo que viene ya de, de muchos años, uh -huh. de 20 años o más años, eh, finalmente se plasma pues, en este otro trabajo que ya es más completo, podríamos decir, porque se ha considerado eh, toda la evolución del cuento boliviano eh, desde sus inicios hasta el presente. Tengo entendido que son 12 décadas. Sí, eh, digamos desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI. Lo que yo quiero aclarar aquí, ¿no? a veces eh, uno confunde, digamos, el cuento, pero ¿cómo es eso? El cuento no es que ha nacido en el siglo XIX, el cuento siempre ha habido. ¿no? Eh, ese detalle está aclarado ahí en la introducción de ese libro, del libro Antología del Cuento Boliviano, publicado por la. Eh, dentro del plan grande de la biblioteca del Bicentenario eh, digo el cuento como tal el cuento moderno así llamado tiene un inicio tiene un comienzo y es principalmente como podríamos decir el, uno de los principales autores que inician el cuento moderno con las características que se lo conoce actualmente es Edgar Allan Poe, el gran romántico americano que escribió justamente a fines del siglo XIX ¿no? Eso quiere de eh, lo que también quiere decir que ahí se da una serie de normas, de leyes de, eh, de características muy especiales dentro del desarrollo de la narración en general en el mundo que es diferente a lo que digamos el vulgo llama el cuento cuando habla por ejemplo de Caperucita Roja, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa es otra cosa. Ese es el cuento fantástico, el cuento maravilloso, el cuento popular, el cuento mítico, Las mil y una noches, toda esa larga, larga historia que nace con el ser humano eh, no es eh, de lo que se trata esta antología. ¿no? Bueno, se armó un equipo eh, conformado por Adolfo Cárdenas, Edmundo Soldán, Giovanna Rivero y Manuel Vargas. Hubo un, algún momento de discusión sobre sobre algún cuento para que entre, para que no entre el orden, quizás. Eh, bueno, dentro de digamos de los de las definiciones de todo esto eh, había. como quien dice un apoyo de varios autores, incluyendo también personas como Wilmer Urrelo dentro de la, de la Bien, del, del FIS, digamos, de la de la institución ocupada de esto. Eh, pero al, digamos eh, había como quien dice una una propuesta que yo hago, ¿no? Hago una propuesta, la cual es comentada, criticada con algunas sugerencias, con algunas opiniones, con algunas eh, añadidos o, o viceversa, no también supresiones, pero que digamos se me dejaba a mí de definir finalmente cuál era lo que iba a entrar o no entrar. ¿no? Entonces hemos tenido una buena charla, una buena eh, un buen trabajo que ha ido evolucionando con el paso de varias reuniones y de varios intercambios hasta que digamos se ha llegado a, a un trabajo efectivamente no mío sino un trabajo de equipo pero que finalmente yo soy el responsable del asunto. ¿no? Uh -huh. ¿Qué escritores se eh, puede destacar dentro de esta antología? Son muchísimos cuentos, muchísimos escritores, pero ¿cuáles son los más emblemáticos? Eh, yo podría decir, para darnos una idea, porque pones, ponerse a, pone, a, a hablar de nombres, digamos, es, es bastante complicado, eh, pero, por ejemplo, me interesa eh, que se vaya conociendo que... El primer cuento o el cuento más antiguo publicado dentro de la antología es uno de Juana Manuela Gorriti, una mujer no nacida en Bolivia sino en Argentina, pero que ha tenido una gran, un gran trabajo tanto en Bolivia como en el Perú. En Bolivia fue la esposa de un presidente ¿no? y, como, y, como, y como tal ella, ella digamos, era una... ocupada de, de escribir, ¿no? era una escritora, en el Perú también era pedagoga o cosas así, y eh, bueno, consideramos que era conveniente que ella esté, eh, que es como digo, la primera autora del romanticismo, después viene Buena de la Zamudio y otras, entonces comenzamos por ahí, ¿no? con una autora eh, boliviana, por, un, por varios motivos, aunque nacida en Argentina, y terminamos... con otra escritora, una escritora joven. Eh, bueno, es una escritora que, que vive, que es de Cochabamba y que mmm, vive en en Portugal, si no me equivoco, sí en Europa vive. Eh, es una escritora joven, no, bastante joven. Y bueno, está, por ejemplo, Magela y entre otros escritores también de la ULT, de los que han publicado recientemente. Entonces, digamos de Ese es un poco el, el espacio inmenso que hay, ¿no? Desde el Romanticismo hasta inicios del siglo XXI, ¿no? Hablar de antología es también sobre... lo que lo que uno lee eh, hay grandes antologías muy conocidas antologías de Borges con Bovio y Casares antologías que otros escritores han armado qué antologías memorables tiene eh, Manuel de otros escritores claro es, es nomás un, un arte bastante complicado y bastante apasionante este de las antologías no hay eh, Por decir, hay, hay tal variedad, por ejemplo, que pueden ser temáticas, pueden ser por épocas, pueden ser por géneros. Ah, hace poco ha salido uno de, de la Guerra del Chaco, por ejemplo, que no es la primera antología de la Guerra del Chaco. Eh, ha, ha habido inclusive de, de Bolivia y Paraguay, de, de autores de, de ambos países, eh, editados, en, si no me equivoco, en Paraguay. en fin o, o por, por épocas concretas no entonces lo que eh, y eso en Bolivia también no el cuento erótico el cuento femenino el cuento eh, de modernista en fin y lo que se ha intentado en este en este caso es eh, combinar un poco ¿no? los tem los temas las épocas los autores las corrientes eh, tratando de hacer de, de dar una muestra lo más amplia posible inclusive desde el aspecto digamos, geográfico, ¿no? uh -huh. es decir, tratando de, que, de equilibrar, de equilibrar eh, todas las regiones geográficas, culturales de, de Bolivia, pero dentro de esa, podríamos decir, limitación de lo que realmente sea un cuento, ¿no? un cuento moderno con una serie de normas y, y leyes que tiene el cuento como se lo entiende actualmente. ¿Qué reflexiones eh, quedan al hacer, justamente al leer, al antologar, tantos cuentos de la literatura boliviana? ¿Qué reflexión queda sobre nuestra narrativa, sobre el, el cuento boliviano? Eh, pues que nunca es un, tra no es un trabajo cerrado, ¿no? nunca se puede cerrar una antología. A veces se intenta o se busca o va quedando, digamos, alguna antología En, en algún país, por ejemplo, se me ocurre un, una antología de un, del cuento venezolano, por ejemplo, ¿no? o del cuento argentino, algún, algún cuent, alguna antología bastante, que se va volviendo clásica poco a poco. ¿no? Y eso ahí queda. Sin embargo, no es, en ningún caso eh, puede ser una, un libro cerrado, en el sentido de que siempre queda algo pendiente, algo olvidado, algo por demás, inclusive, uno nunca sabe, pero eh, eh, eso, es, eh, eso es algo que siempre se va haciendo, no, no, no podemos decir que ahí está, lo, estos son los clásicos, los únicos y cosas así, ¿no? siempre es una cosa abierta, y, pero uno tiene que definirse en, el, en, en algún momento, no decir, bueno, ¿Entra este autor o no entra? Eh, por ejemplo, ¿no? hay un, un tema claro, que hay muchos autores jóvenes en Bolivia que no han entrado. ¿no? Por el hecho de ser jóvenes, no sé si precisamente por eso, sino porque son gente que está comenzando a hacer una obra. ¿no? Entonces, a, era preferible, digamos, si bien había un buen cuento por ahí, pero era preferible que, es, que se vaya asentando un poco más y por ahí van a entrar... en una en un otro momento, digamos, con seguridad van a entrar otros, pero uno tiene que ponerse una serie de limitaciones y de y, y también a veces con dolor hay unos unas podas, como decíamos, uh -huh. antes, el, el todo el equipo que hemos estado haciendo había que podar en algún momento y por ahí algunos jóvenes se van a sentir un poco Decepcionados tal vez, pero así son las cosas ¿Qué les ha dolido? Bueno, no no podríamos decir, digamos eh, ten, Tendríamos que hacer otra antología para eso no Porque <risa> si no voy a decir, ah, ya ve, no ha entrado Porque y, y debía estar, y cosas así ¿no? Entonces, uh -huh. La satisfacción de trabajar con este equipo Y de entregar ya un libro a la Biblioteca del Bicentenario eh, Sí, eh, yo pienso que si es que algo en todos los regímenes eh, Lo que queda a veces es un libro O dos o diez libros, ¿no? Eso queda más allá de todos los monumentos que se puedan hacer, eso es más importante. Fue Manuel Vargas en este su espacio de voces y letras.